Un programa que todos los domingos de 9 a 11 de la noche dedicamos al tecno más underground y a los sonidos oscuros había un poquitín convalecientes de la visita ayer a sesión de Andújar Racing, el productor sueco que sorprendentemente tuvimos la oportunidad de verlo aquí en un club de sesión que se llama Lana y eh, cumplió, por lo menos eh, a mi parecer, las expectativas que teníamos sobre él y Aunque hubo muy poca gente, yo creo que y un precedente bastante importante aquí en, en esta zona eh, del norte para que se conozca este tipo de tecno y esta manera de entender eh, este estilo musical que representa a Dular Y con él vamos a empezar, vamos a ponerle su último disco con el proyecto Ulbeznar. Eh, una, una canción que vengo poniendo toda la semana y que es una maravilla. Se llama Ports of Narvik. Sonidos magistrales los que saquen aquí en este último disco de Ulbeznar, Barg y Aldula Racine. Como decía, Aldula Racine tuvo X en sesión ayer pero la noche en una sesión en formato DJ. Que la verdad, que cada vez está eh, trabajándola más y haciéndola y más fina. Eh, a Dular Rasen tuvimos la oportunidad de verlo también en el Festival Paralel de, de Barcelona y yo creo que esta sesión que hizo aquí en, en Sissón fue bastante superior y mucho más trabajada y más cuidada y un poco lo que es el fallo de, de Dular Rasen y otros productores como como este que vamos a poner luego, Cronin y demás, y es que el tema de DJ no lo tienen demasiado controlado porque no son DJ son gente que, que produce y fae su música y un poco la salsa de ellos y el formato directo que yo donde sacan realmente el sonido bestial que, que nos muestran en sus discos pero bueno, aún así, como digo, cada vez eh, trabajan mejor las sesiones en formato DJ incluso yo creo que tensal que fue el que estuvo antes de, de Adula Racine, eh, también se esforzó más ante la llegada del sueco y hizo también una sesión eh, muy trabajada que bueno a veces eh, no llega la tónica en, en las sesiones a veces de, de Lana y de seguimos con eh, como digo Gente Escandinava eh, un poco fios de Node Electronics, este Acroning eh, sacó ahora este, a principios de este mes un, un disco con el sello Dimensional Exploration eh, un disco en la tónica de un poco de este estilo, porque yo creo que hay un denominador común entre todos estos eh, productores de, que parieron No del Electronics. Eh, de fecho, el tema que vamos a poner, yo creo que o lo puso a Dula Racing o Tensal a ir por la noche. Se llama Submarine K211 y viene en el disco de Acronym of the Gris. Eh, submarinas subacuáticas eh, les que amo a este Acroning en este tema y en alguno más de, de este disco que también una constante un poquitín en el estilo eh, de facer Tecno de Acroning con estas texturas un poco que parece que está bajo el agua con una reversa y eh, fonderes y no sé yo creo que en, en cada disco tiene un par de temas de con este sonido y estas características y bueno no salimos de suecia aunque y tampoco nos salimos mucho de este estilo pero este que vamos a poner ahora que se llama entong n t o -g n eh, que en realidad se llama Enteogen eh, no pertenece al grupo de de productores de Nodder no Electronics eh, pero también de un estilo de tecno ambiental hipnótico con eh, muchos, eh, muchas muchas eh, características también del, de la música experimental y este Enteogen eh, eh, grabó con con varios sellos. El principal, Innu Records, que yo tu sello que, sueco, que presentamos aquí, que es bastante importante en cuanto a que fue un poco punta de lanza del sonido deep-techno, eh, editando a, a gente más o menos eh, principal de este estilo. Y este disco que tenemos aquí, lo edita con Tome, Un sellü también sueco. Eh, y vamos a poner el primer tema que se llama Zigurat. hicimos este tema de Tong, eh, así muy oscuro un con una profundidad eh, basada un poco en las oscuridades de una mitología inventada eh, que parece así como entre de Medio Oriente y Escandinava eh, todos los títulos de los temas eh, son tienen ese componente y también las explicaciones que hay de los mismos y como un cuento así de fantasía oscura eh, este tema también muy pinchable vamos también a también a seguir con el Deep techno el Tecno profundo esta, esta vez de, eh, de parte de los productores Deep Bass, que es eh, un británico que vive en Barcelona un británico, bueno, un escocés que vive en Barcelona Darren Roberts Inés, que es un italiano eh, con una trayectoria también bastante importante eh, de producciones a, a de esos espaldes eh, los dos son un poco eh, enseñes del Tecno Profundo este que, que os digo Y este Están colaborando juntos desde falla un tiempo, este y el último disco que asolillaron que no tiene ni un mes, eh, lo grabaron con el sello Informa Records, se llama Un Conscience Perfection y vamos a poner precisamente el tema Perception. eran deep Bass y NES y vamos a cambiar un poquitín de, de estilo eh, vamos a sentir con otra tendencia importante en, en el tecno europeo moderno eh, se trata de un techno mucho más eh, contundente y enérgico eh, Vamos a poner, a hacer un repasín del sello Aufnahme Wiedergabe, un sello de Berlín que y un poquitín enseña de este sonido que tiene muchas influencias de la EBM y del rollo industrial. Bueno, este sello, además de, de producir y de editar techno, edita también eh, cosas más eclécticas que pueden estar en dentro del post-punk. power electronics o el call wave, esto minimal sin rollos así distintos aunque tienen varios productores que vamos a poner aquí que son importantes en, en este estilo que, que quiero comentar de tecno actual eh, empezamos por uno de sus últimos lanzamientos del sello eh, se trata de un productor un, O un proyecto que no lo sé porque no tengo demasiada información, que se llama algo así como Shell Befell <ríe> Mi alemán no es muy bueno, pero bueno. Eh, su último EP, eh, yo buenísimo, eh, se llama Das nah Hinter das Gesicht. Y el tema que vamos a poner se llama Es Zig Mig. Oh, um. God. sello abnam Widergabe estamos repasando y este era Svelhebel un productor que saca su último eh, disco aquí en este sello y representa este sonido que os digo y que también tiene eh, Blues Response que edita en este sello también habitualmente Eh, vamos a poner uno de los discos editados por este sello, se llama Future Tyrants y el tema Civilian Slaughter. Ayer a la matanza de civiles de Blues Response, un tema guapísimo, como podéis escuchar, con unas líneas ahí melancólicas eh, muy apropiadas. Eh, Blues Response, y en realidad, un americano cubano que se llama Joey Blues y que de bandas por Berlín también metió, porque todo lo que edita eh, lo edita por ahí, en este sello concretamente. Y otro americano de Nueva York. Y, eh, Face Fatal eh, Uno que se llama en realidad Hayden Pine Yo de Nueva York como digo Y también Habitual de Berlín De festivales como El Berlín Atonal Y de la, De sesiones continuas En la Sala de Berghain Este eh, disco Que tenemos aquí eh, Se llama Green Y tiene un temazo como este que va a sonar que se llama Roto Podrido. face fatale uno de los en fans terribles de el tecno en berlín en estos momentos y seguimos con el sello of name wider eh, con uno de los principales eh, productores de este sonido con muchas influencias de la ebm y la música industrial en el techno. Eh, tratase a cien mezos este y un con. que está a medias con Fecho a medias con Black Egg, el Huevo Negro otro productor eh, que también tiene mucho que ver con este New y el disco Y, un disco de remixes de uno anterior llamado One Hande eh, remixes que hacen ellos mismos y vamos a poner este tan potente que se llama eh, Machines DAPA Tal, este tema, este remix que fa en Ancien Mezos y Black Egg del tema One Hande un tema que está remezclado en este disco en cuatro temas distintos, en diferentes formas. Y bueno, un poco, esta fue la presentación que vamos a terminar aquí del sello. Un sello ultra do yourself como pone y anuncia en su página web Y como digo terminamos con un remix que fue eh, fae fatal que pusimos antes De la banda de una banda de Dark Ambient de Viena que se llama The Devil and the Universe eh, En un disco que se llama Warporn to the Block Sessions Y esta banda de Arkhamien, pues, yo también bastante interesante, pero... Eh, bueno, yo así... Lo que yo, el Arkhamien oscuro, con temática satánica y demoníaca. De hecho se llaman The Devil and the Universe. Eh, te puedes esperar lo que piensas. Precisamente el tema que vamos a poner se llama La cabeza de la cabra, de Godhead. Y... Está en un remix por Face Fatal. はいば Mix de Face Fatal, de The de Devil and the Universe como digo, un grupo de Dark Ambient de Viena, que con él terminamos este repaso por el sello Avnein Widergabe, un sello de Berlín con un sonido en lo que, se respe en lo que respecta al tecno eh, bastante vanguardista. Eh, seguimos ahora con un sello de cintas que se llama Paternoster Noster Records, un sello londinense que acaba de editar una cinta muy prestosa que se llama Priest el sacerdote y una cinta recopilatoria de ocho temas de distintos productores y distintos proyectos este sello edita eh, todo tipo de música electrónica eh, poco En, en un sentido muy rudo y, y sin compromiso eh, también muy underground vamos a poner a DJ Loser, que es un productor grego que ya pusimos la semana pasada pero que este tema me presta mucho y yo creo que eh, me la pena escucharlo y, eh, se llama EWD y como dijo, viene en, este, en esta recopilación de, del sello Patternoster. Y el loser, el, el DJ perdedor, un productor griego que edita mayormente en sellos de casetes y que bueno es bastante interesante el trabajo que fae, porque lo fae desde un punto de vista bastante punk y sin ninguna pretensión comercial. Y vamos a poner, no obstante, también otra, otra canción de este recopilatorio en cinta, que es de un proyecto de un americano que se llama Bears Sonist y este tema en concreto me gusta mucho, se llama Darknet y es así un poquitín eh, experimental, eh, satánico, pero con ritmo, ahí va Nos vamos ahora con otro sello, esta vez de Bosnia, un sello que se llama Parábola Records. Parábola eh, edita eh, formato digital y casetes Y como digo, son de Bosnia-Herzegovina y me sorprende la verdad la, la calidad de todo lo que editan. Eh, Tecno eh, buenísimo. Vamos a empezar con un, un proyecto que se llama MYI eh, y un proyecto también de, de Bosnia y hacen un tecno hipnótico muy al estilo sueco, eh, un poco siguiendo la, el resto de Nodal Electronics. Eh, el, el tema que va a sonar se llama Modulation One. Era MYI eh, con su cinta eh, Parábola Tape 3 eh, con un tecno hipnótico eh, bastante curioso, eh, muy guapo y vamos a ir con una recopilación que editaron también hay poco, una recopilación de siente de productores de de bosnia y también de otros lugares del mundo vamos a empezar con forest people que nos presenta un temazo que se llama obelisk y forest people si son de bueno si son no si de, de bosnia y un productor que se llama dragon la y suena así de potente Este era Forest People, eh, un productor que lleva ya bastante tiempo editando en diversos sellos, también haciendo remixes para un montón de gente y vamos a continuar en, en este sello Parabola Records y en esta, en esta recopilación llamada Metropolis 2, que como su nombre indica es un poco eh, Una recopilación de gente de, de, diversos, de diversas ciudades, pero que en, tienen en común un sonido eh, muy concreto. Eh, seguimos con Pyramidel del eh, un italiano que empezó en esto del tecno, pero antes estaba en bandas eh, italianas eh, de post-punk. Eh, toca la guitarra, el bajo y la batería y a veces lo incorpora también en las producciones eh, tecno que, que realiza. El tema que viene aquí incluido se llama Infreidez. Tecno muy potente el que podemos escuchar aquí en esta recopilación. Esto será este era piramidal de code y italiano. Vamos con un francés que se fae nomar eh, distance. Eh, poco sabemos de él, salvo que de francés y que aquí también tiene un tema muy potente llamado hr465. Tema también en la vena más hipnótica, y seguimos en este sello. Ya para terminar, vamos a, a poner a alguien de Georgia, se llama Solar Mental, y también está en esta línea un poco hipnótica eh, tirando a escandinava. En realidad, este se llama Gio Gubaba y, y es de una ciudad que se llama. eh Bilici en Yoria y pues nada, eh el tema en cuestión se llama Soul Submission Así terminamos el programa de hoy ya Falta poco para que sean las 11 de la noche eh, El próximo domingo Estaremos eh, Otra vez en Sexta Trónica En Radio Crash 105 de la FM En la radio Libre Decisión. En este programa que Hacemos todos los domingos Dedicado al tecno y a los sonidos oscuros Del underground rítmico El único programa que yo sepa dedicado a este estilo en Asturias. Hasta entonces, salud y libertad.